Navidad de vuelta encerrado, ¿verdad? Conchas, ¿qué va a hacer compa? ¿El mate? 24 de diciembre y yo sigo encerrado, 40 grados y sin aire acondicionado, piensan que estoy arrepentido por lo que ha pasado, pero yo soy bandido, no se me ha olvidado que la vida un día va para arriba.、Yo Pa' abajo, Cuando llegaste a la cima te bajaron de un ondazo Sin sentir la adrenalina, la gota r e b a l s a el vaso Porque un día se termina la victoria y los fracasos Por eso no descanso ni me acuesto pa' la siesta Por eso no me canso, siempre soy el de la fiesta Pregunté por la esquina, el barrio tiene la respuesta、el、Mero mero no se tuerce, siempre sigue en línea recta Desde Huayín que tengo la actitud de k u i ñ a El sur me vio crecer y darme golpes en mi propia school Con una musculosa 23 de los Chicago Bull s Pasaba haciendo mil piruetas para esquivar al de azul Yo、no、vi cómo lloró mi como lloró madrecita u no día, d s días, visitas Llegaban a mi podría a b e l l ó n c m Volverme informarme o cosas que necesita a ver a para e la clica Yo no o p d contarte nada que no vi, compa. Le hablo a la calle porque yo vengo de ahí, compa. Yo sí que le he brindado la vida al street, compa. Yo sí que soy un m o t h e r fucking reality, compa. Y ahora pasó la noche buena y se hizo navidad. Yo sigo sin plata, sin amor ni libertad. Gracias a Dios que todavía puedo cantar para sentirme un poco afuera con el corazón en paz. Algunos va a decir que todo esto es culpa mía. Claro, loco, es culpa mía por confiar en policía. Si yo no entraba en el juego, claro que nunca perdía. Pero siempre tuve huevos para tirar a sangre fría. Ahora me quedan par de años p a a pisar la yeca. Pero desde acá adentro estoy batiendo la manteca. Que la verdad es una y para que la sepa va a ser más difícil que batallarla al imperio azteca. l ラピー・ロ・カ・ティゴ、やめ・ピデ・バカ・シュー・カ・ヨー・スピード・ソイマ・バンディド・ケ・トゥ・マトゥネ・ミ・コルポ・スタ・ン・プリシ a ン・ミ・メンテ・タン・ロ・カ・ヨー・カ・ヨー・カ・ゾン・テゥ・ロ・ア・ブ・アイ・コンパ・ヨー・ポ・リア・カ・ヨー・スピード・ア・ビッド・アレ・ストリート・コンパ・ヨー・ソイ・ウ・マ・ファキン・リア・ジ・コンパ・ t イ・サウ・タ・ナ・ミ・レ・トン・リ・ e a n d o s a n サング・ Quiero, quiero saludar a mi madre, a, a la familia y al barrio allá afuera. Que se lo extraña mucho, e ¿eh? s t o no es música, es droga.